conversaciones que nos acercan a pesar de la distancia Conducción, Ariadne Solero Calvert y quien les habla, Mario Sargas Los jueves de 14 a 15 por Radio Granada. Coronavirus, información sin desesperación ¿Qué puedo hacer durante la cuarentena? El aislamiento social obligatorio es para evitar la circulación de las personas ya que a mayor circulación aumenta el número de contagios. Es importante cumplirlo, quedarse en casa y atender las recomendaciones de las autoridades. Violar la cuarentena tiene sanciones penales. Sin embargo, sí se puede ir a comprar alimentos, artículos de limpieza o medicamentos, sacar la basura, sacar al perro a hacer sus necesidades, pero ojo, no salir a pasear con el perro También puedo ir a trabajar con un certificado que me autorice Siempre y cuando esté dentro de las actividades exceptuadas En el decreto de necesidad y urgencia 297 Es indispensable que salgamos a hacer lo que necesitemos hacer Y esté permitido Y regresemos enseguida a casa para seguir con la cuarentena Coronavirus, información sin desesperación Un mensaje de Farco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 vamos a repasar lo que señalaba el presidente Alberto Fernández ayer en su presentación desde la Quinta de Olivos, esa de las 8 de la noche cuando se había llegado eh, a un, no un acuerdo, sino una resolución del conflicto con la policía bonaerense Lo primero que quiero que sepan todos es que soy un hombre de diálogo, a mí dialogar no es algo que me cueste, para mí la política es diálogo, es buscar un punto de encuentro y de coincidencia con el otro, para ver cómo se sigue avanzando. Y que estoy convencido que el diálogo es... el mecanismo que tenemos que fortalecer seriamente... para poder avanzar en la Argentina que se viene. Y que como soy un hombre de diálogo, escucho. Escucho absolutamente todo. Escucho los reclamos, las necesidades de la gente... y todo me preocupa, porque sé que venimos de un tiempo difícil... sé que estamos en un tiempo difícil... y por lo tanto, escuchar y atender reclamos... Para mí es parte de ese diálogo del que les estoy hablando. Pero creo también que todo reclamo tiene un modo de hacerse. Que no vale cualquier cosa a la hora de reclamar. Que no todo está permitido a la hora de reclamar. No todo está permitido a la hora de reclamar y más si es eh, ilegal, ¿no? Como el caso de ayer. Exacto. Igual... ¿Qué puedes hacer en contra de la policía reprimir con otra policía no ¿Te a, ver, a mí lo que me preocupó es que se haya convocado a gendarmería en algún momento y gendarmería se haya negado bueno eso eso es me grave. pareció sí. va muy grave porque eh, gendarmería es está bajo está bajo potestad del ministerio de seguridad nacional claro y tiene que cumplir órdenes Tiene que cumplir órdenes, eh, es diga, digamos, ninguna fuerza de seguridad en la Argentina o por lo menos en el pasado reciente se ha negado a reprimir protestas de trabajadores. por Digamos, nunca primó la empatía. Jamás. Esta vez, esta vez entre comillas, sí. Esta vez, entre comillas, porque sí. Porque son los propios. Porque son los propios, eh, más allá de que estuvieran incurriendo en un acto ilegal. Digamos, ilegal realmente, no en un acto eh, poco, ni, ni siquiera te digo poco feliz, en que no estás de acuerdo, en el que se puede evaluar de distinta manera o interpretar, no, en un acto ilegal. Entonces, eh, si la Gendarmería no responde a la convocatoria del Ministerio de Seguridad, ¿qué pasará cuando la Gendarmería tenga que responder ante algo más grave? Más riesgoso aún para la institucionalidad argentina. Me pareció eh gra grave, digamos, felizmente no pasó a mayores y, y no hubo ni combates ni enfrentamientos ni, ni problemas violentos, pero en definitiva Pero no puede ser, ser que convoques no una estuvo. fuerza federal como Gendarmería eh, y haya una negativa. No puede pasar ver, eso. que los bonaerenses que estaban acá se no sé, se cansaban o alguien los feoneaba o algunos de los locos eh, eran seguidos por por el resto de de, de la gente que estaba ahí. Eh, y decidían empezar a entrar a la Quinta Olivos ¿qué A yo? los tiros, porque aparte estaban todos armados Porque estaban armados ¿Quién era la fuerza, eh, digamos, la, la fuerza de seguridad presidencial? Y las fuerzas que sí son nacionales Las que defienden a la Quinta Olivos tiene un protocolo que cumplir Felizmente no es la gendarmería La que defiende al presidente de la nación uh -huh. eh, Ahora, era un quilombo en serio Pero bueno no, felizmente no fue el Voy caso, es que contrafáctico que, ¿eh? que estamos planteando, aunque es una, un, un asterisco para tener en cuenta. Continuamos escuchando al presidente sobre el anuncio específicamente de la creación de este fondo que ha dispuesto el Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal para la provincia de Buenos Aires que se anunció en el día de ayer. Hoy hemos dispuesto crear un fondo de fortalecimiento financiero fiscal para la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió allá a mediados de los 80, cuando la provincia de Buenos Aires perdió 8 puntos de coparticipación. En aquel momento, quienes gobernaban genuinamente creyeron. La provincia se estaba superpoblando y lo que hacía falta era derivar recursos a las provincias de donde emigraban muchos argentinos con destino al Gran Buenos Aires. Y entonces lo que hizo la provincia fue ceder ocho puntos de coparticipación en favor de las provincias, muchas de ellas del norte. Y de ese modo eh, tratar de que eh, la, la afluencia de gente del interior siguiera creciendo en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos ahora sí a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, dado que habla el Gobernador Axel Kicillof presentando el Plan de Seguridad Integral. A continuación, escucharemos las palabras del señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, habla Axel Kicillof. Bueno, buenos días... A todas y a todos, gracias por venir, señora Vicegobernadora, señores diputados nacionales y provinciales, señores miembros del Gabinete Provincial, señores y señoras intendentas, autoridades de la, Pol de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quería decirles también y saludar a no solo a los presentes, sino a muchísimos intendentes oficialistas y opositores que nos acompañan hoy por videoconferencia en este en este anuncio. Quiero empezar recapitulando un poco. El viernes pasado hicimos en la Quinta de Olivos junto al presidente, a sus ministros y muchos de los aquí presentes un importantísimo anuncio para el fortalecimiento de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Lo voy a repasar. Anunciamos la incorporación de 10.000 nuevos agentes en los próximos 18 meses, de 2.200 patrulleros. Anunciamos obras en 96 comisarías de la Provincia de Buenos Aires. Anunciamos también como lo hicimos con el Ministro Catopodis, con el Ministro Meoni, 4.000 paradas seguras con cámaras y diversos dispositivos. Anunciamos la construcción de 12 nuevas unidades penitenciarias para alojar a 5.000 internos. Anunciamos la incorporación en todos los municipios cercanos a la Ciudad de Buenos Aires de tecnología de diverso tipo para apoyar la tarea policial. El número es impresionante. El plan anunciado el viernes pasado representa 37.700 millones de pesos de inversión en seguridad. Y ese mismo día anuncié que íbamos a presentar durante esta semana, tal como lo estamos haciendo hoy, un plan integral de seguridad que incluía la recomposición salarial para nuestros policías, pero para poder hacer el anuncio, evidentemente necesitábamos asegurar los fondos permanentes que nos permitieran abordar esos gastos. Voy a hablar también en general, lo cierto es que la seguridad en la Provincia de Buenos Aires sufre graves problemas hace demasiado tiempo son problemas estructurales que van de lo salarial al equipamiento, a la infraestructura, a la formación, a la jerarquía. También estuvo caracterizada esa historia por marchas y contramarchas en la organización de la fuerza que determinaron una política errática y muchas veces contradictoria. Esto está tan en lo que explicaba ayer el Presidente de la Nación. Una parte de de la situación de la seguridad en la provincia, se debe indudablemente a la escasez de recursos. Indudablemente. Porque falta recursos no solo para seguridad, sino también para salud, para educación, para infraestructura, para vivienda, y así puedo seguir. Y eso tiene que ver con que estamos en una provincia que siempre se ha dicho que es la provincia más rica. Bueno, es una provincia rica con un gobierno pobre, como explicaba ayer el el presidente Esa insuficiencia de recursos impide muchas veces, y hace mucho tiempo, hacer lo necesario para mejorar las condiciones de vida de los y las bonaerenses. Esto en términos generales se debe a que nuestra provincia aporta 40% de los recursos que serán coparticipables, pero recibe solo el 22%. Aporta el 40, recibe el 22. Esto muestra la diferencia entre lo que produce la provincia y la capacidad financiera para gobernarla. Esta situación de la coparticipación, la verdad es que no es nueva y la reconocieron todos los gobernadores antes que yo, incluso la última gobernadora, que luego de firmar ese pacto fiscal y luego del traspaso de muchísimos servicios y nuevos gastos, dijo que había que seguir peleando por la coparticipación. No es nuevo, solo que no lo lograron. Ayer hubo un anuncio importantísimo que marca un camino en este aspecto. Es lo que mencionó exactamente ayer el Presidente, cuando determinó la creación de un fondo para el fortalecimiento fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Quería agradecerle hoy con todos nosotros presentes al Presidente Alberto porque empezó ese camino de recuperación de la provincia, que además es el que nos permite, después de asegurar los fondos, hacer hoy este anuncio. Antes hubiera sido absolutamente en el aire. Obviamente esta falta de recursos, decíamos, que se expresa también en la situación de nuestra policía. Alberto hablaba del retraso salarial, comparándolo con otras jurisdicciones. Pero lo mismo ocurre con el estado de los móviles, de las comisarías, del equipamiento, lo mismo ocurre en todos lados. Y hoy leía los diarios y veía esas comparaciones con la ciudad de Buenos Aires. Es muy difícil hacer esas comparaciones, Porque nuestra provincia, además de tener menos de la mitad de los policías por habitante, lo cual ya se dijo, hay otro tema central, la seguridad es un tema de despliegue territorial.